Nos vemos en los de la banda Silvania. Aquí volvemos a conocer un poquito Empezamos en catalán, castellano, como vosotros queráis. Cada uno que se presente un poco, que es lo que hacéis aquí. Yo me llamo Pablo y toco la batería. Bueno, yo soy Alberto, fundador de la banda y bueno intento seguir el uno de los guitarristas. Yo soy Álvaro y toco el bajo. Yo soy Ángel, el cantante. Yo soy Erick, segundo guitarra. Yo soy Sofía soy la teclista. Para quien aún no os conozca, ¿nos podéis explicar un poquito cuál es vuestra historia y vuestras influencias? Bueno pues como historia realmente nace como proyecto personal mío y, y bueno, pues la búsqueda de, de lo, lo, los componentes. Más o menos ya cada parte puede ir contando cómo fue su proceso de, de entrada en la banda y bueno pues las influencias son distintas en, en cada uno, más o menos hay algún, algunas comunes que nos permiten continuar la banda y nada y eso, pues más o menos que cada uno te explique como dio con, conmigo o como dio con la oportunidad y que te cuente más o menos como una cosa. ¿Quién se lanza? Yo por ejemplo, bueno pues yo estaba en un foro de un grupo que no voy a decir el nombre porque no voy a hacer un publicidad para magna y, y ahí pues bueno, quedamos para un concierto y tal, conocí aquí al señor Alberto, dijo que quería hacer un grupo, yo la batería me la acababa de comprar, no sabía ni, ni tocar ni nada, pero dijo tú vente que ya saldrá. Y bueno, ahí estoy, aún intentando aprender. Bueno, y... yo me metí en el foro casi de rebote, en el foro de Sylvania antiguo que no sé si existe o no y ahí pues al presentarme había un, el típico post de preséntate, pon tu foto y puso una foto mía con mi ampli nuevo y mi bajo y me agregaron todos a los 5 minutos, pues llevaban 6 meses buscando bajista y nada, creo que me metieron pues, porque no tenía otra cosa, porque si no, no sé yo si estaría aquí. Bueno, yo soy, soy Ángel, yo soy el cantante y la verdad es que como me metí aquí me metí el último, ya estaba todo formado, tenía un cantante, Rafa Navarro, que es un publicidad, que es tan solitario, ha sacado tantas historias como todos y nada yo fui me gustó la idea pero ver me gustaba lo que estaban haciendo y, y aquí sigo, defendiendo sillvnia yo la verdad es que estaba por estaba de fiesta también un poco un poco como alberto que también estaba por allí fiesta por el carmen por valencia un barrio de, de, de valencia y mira nos presentó un colega en común y, y como estaban buscando guitarra pues me pasó me pasó unos temas y y me y ahí estoy. Yo igual que lo que ha contado Pablo, eh, por el foro de Ópera Magna, conocimos a Alberto y de conciertos de los nos conocíamos todos. llevo iba tocando el piano desde los seis años, bueno intentándolo y me ofrecí, voluntaria, y hasta aquí. Ya que fue tu proyecto inicial, eh, ¿por qué ponerle Silvania? Bueno, realmente el nombre ya vino cuando estábamos estábamos todos y, el, y la de su historia Eh, compete principalmente a un, a un popurrí de nombres que hicimos en, en, el, en el foro este, que era más o menos un foro de amigos. Y claro, ya cansados de que no sé, somos un grupo, tal no tenemos nombre, pues así empezamos bien, ¿no? Y claro, pues dentro de, una, de, así, de, de un popurrí de, de estos nombres, pues Silvania por suerte fue el más votado entre colegas y los propios componentes. Y nada, así se ha quedado de momento, sin ningún otro tipo de alusión hacia su significado en latín, de bosques y o posibles referencias al Señor los Anillos o cualquier cosa y simplemente por, por, por, el, por el, cómo suena y, y que nos parecía adecuado. Dentro de la banda, ¿quién se encarga de la composición de los temas? ¿En qué os inspiráis o en quién? ¿Lo hace todo uno? ¿Os repartís el trabajo? o va? Bueno, pues tengo que responder a mí también esta. Es, eh, como el proyecto era mío, pues, en principio las canciones ya estaban hechas. No obstante, luego cada componente personalizó su instrumento dentro de, de las posibilidades estéticas del tema y, y bueno más o menos así le pudimos ir dando, dando bueno pues las pinceladas que, que faltaban siempre es más, más beneficioso para un grupo que trabaje más menos que, que una sola y, y bueno pues a partir de ahí le empezamos a dar a dar forma Porque con las composiciones originales y eso pues ya estaba ya estaban hechas tampoco hubo que, que hacer desde cero más que las dos instrumentales prácticamente idea facilidad a trabajar por poco más. La misma letra. Que Ricky hizo una letra, tardo poquito. Y bueno, el antiguo cantante también hizo otra de las canciones y luego ya la verdad es que no me acuerdo si alguien más en exclusiva hizo alguna canción. Creo que el resto, es verdad, la de Sangre la hizo Sofía y el resto la... creo que Alberto y alguno, a lo mejor algún retoque que se me falta estos compases y Ángel no sé si propuso algo en En fin, un poco como todo en este grupo un poco de retales, como ver. Pero bueno, intentamos que tenga sentido. En 2008, después de grabar vuestra maqueta, Rafa, como nos ha comentado antes, Ángel abandona la formación. ¿Cómo afronta una banda la marcha de su vocalista cuando las cosas se empiezan a funcionar? Oh, pues es una un puesto muchas veces difícil de, de, de saltar, ¿no? pero bueno, en principio, lo cuando vimos a Ángel lo tuvimos claro y, y realmente, bueno, a mí personalmente sus cualidades vocales que se alejan un, un poco de lo, de lo típico de, del power metal de parece que se hayan tomado un globo de helio para salir a cantar ahí súper súper agudo pues más o menos buscar un poco la originalidad de ese estilo y la verdad es que ángel es un cantante que lo puede hacer puede cubrir todos los registros tanto de esos como otro más más distinto más graves y, y realmente bueno nos pareció eh, al principio un, un poco precipitado decían tacho dice pues por alguno más o bueno y encima Más o menos lo demás, te voy contar un poco su opinión, yo lo tuve grado desde el principio y, y no me, ya a la partida y me negué a, a probar a más gente, por mi parte, claro, bienveniente ya decidí a Ya en 2009, después de fichar por Producciones Metal Fire, empezáis a dar conciertos no solo por Valencia, sino también en otras ciudades, en algunos casos siendo teloneros de gente como Adagio, Sauron, Opera Magna, que comentabais hace un momento, ¿cómo recordáis esos primeros conciertos y la reacción del público? esos primeros conciertos, pues la verdad que fueron cojonudos, por ¿no? tanto por con quien tocábamos, por donde tocábamos y por tocábamos nosotros, ¿no? que sobre todo lo, lo más importante. Pero bien, yo creo que, hombre, no, no pone a Liston de Adayo, por ejemplo, pero, pero estábamos allí, estábamos tocando y, y la gente nos felicitaba, y de eso ya hace ya dos años, ¿no? Tengo tres años, y la gente se atrevía a decir, hostia, mejor que Adayo, tío. Be, no sé, Pero, pero bien, es una sensación muy buena, ¿no? Lo que mola de Silvania, sobre todo, es que la gente fuma bueno, parte de Silvania. Están ahí coreando, están ahí... Pues, hay muchísimos cantantes Silvania. Y después de un tiempo de directo, os centráis en la grabación de las dos de Sangre, vuestro primer disco, con una grabación y producción impecables. ¿Cómo fue el proceso de grabación? Bueno, pues, eh, como dices, bueno, era inevitable para intentar, intentar plasmar ya todos esos temas, ¿no? Que, bueno, sin haberlo grabado, como ha dicho mi compañero Ángel, pues si nos estaba, bueno, dando a conocer de una manera bastante efectiva, incluso a compartir escenario con grandes bandas, que lo más lógico es que se sincero a la izquierda de ellos, que bueno, que en, en ese momento lo, lo, lo éramos, pero aún así, pues se conseguía unos, unos resultados bastante buenos. Y nada, la producción en principio, bueno, fue contando con gente de confianza, de calidad, con un, un estudio ya bastante consagrado, bueno, siempre faltan temas por, por subir o por mejorar, las guitarras podíamos haber trabajado mejor, pero bueno, tampoco contábamos con el equipo más más caro, más, bueno, la verdad es que me instrumento bastante amateur por aquella época y, y bueno, pues yo mi experiencia personal, la verdad es que bastante a gusto porque pues, gente con la que te podías ir he trabajado muy a gusto para para hacer estaciones con, con Enrique Monpo y, y bueno, más o menos un estudio que te entendía te a la perfección la, la idea que quería. El disco nos cuenta una historia centrada en la España del siglo 12 ¿Cómo se atrevió una banda novel a crear un disco conceptual tan complejo? ¿Y por qué España del siglo 12 bueno, o sea que me tilden de acaparador, pero, pero bueno, es que joder esas preguntas. Sí, eh, bueno, tampoco, tampoco tía, no, no, que, que hay niño de antes. No, pues eh, darle una, una ambientación, ¿no? Siempre es bonito dar, dar un poquito más a, a una compra física de un CD, de un disco de música, más más sabiendo cómo está ahora mismo el tema de digitalización, de internet y demás historias, pues, hombre, un, un bonito detalle, ¿no? Entonces, pues, nos decantamos, estoy ya como un acuerdo, directamente yo tenía la idea y le dije, mira, yo tengo esta idea, os molaría hacerla, y la verdad es que todos di, dijeron que sí y, y a partir de ahí, pues, intentar darle darle vida a ello. Bueno, también me ayudaron y eso, pues, pues, no, no es coña, pero Álvaro también me dio algunas ideas en cómo ambientar algunos temas, claro, tú, ten en cuenta que tenías que enlazar y sa sacar de su madre y su padre una conexión ahí y no siempre siempre da, das para todo. Yo he que ha, ha dado problemas para, para ponerlo en el CD porque no cabía, en la segunda edición de Por Fin Cabe, bueno, hacía un poco de historia porque como no son dos hojas, sino que es un... ¿Cuántas hojas son? 40 40 hojas de libreto. No había mmm, discográfica que quisiera eso ponerlo, pero bueno, al final lo hemos, lo hemos conseguido. Sí Tiem. que encontramos los temas de, de vuestra primera maqueta, otros seis temas propios contando la intro y como bonus track la cover del tema Desátame de Mónica Naranjo, ¿por qué decantarse por este tema? ¿Cómo elegís este tema? Bueno, Mónica Naranjo yo creo que es un tema, ¿no? o sea, haga lo que haga, Mónica Naranjo es, es, es historia no más que música y nos gustaba, yo creo que a todos nos ha gustado Mónica Naranjo, a mí personalmente me encanta, como cantante y como todo. Porque, bueno, como mujer, obviamente también Pero sobre todo como cantante Porque no es una música no es una voz eh, genérica, ¿no? Como hablaba antes Alberto Del de, de cantante, es con Helio Es una voz que dice, hostia, esa es Mónica Naranjo ¿No? pues, Y dijimos, va, con dos cojones Vamos a hacer Mónica Naranjo y, y aquí está Hablando de cosas atrevidas ¿Cómo surge el hecho de finalizar el disco Con Juicio Final? Un tema súper complejo, con varias colaboraciones Y con una duración de 15 minutos Bueno, la duración La, la pusimos... Estimando más o menos el, la duración media del coito de aquí de mi compañero Pablo en, me, en el mejor de los casos Y claro, cuando me presenté con eso, pues lo primero esa que es hicieron intro, ¿eh? Eso es verdad, esa la intro la <risa> no, hombre, no. no dura tanto ni de coña, cabrón Pero bueno, yo que sé Bueno, entonces nada, pues lo primero que hicieron fue mandarme a la mierda en pocas palabras, ¿sabes? Y, no, en no, pocas palabras, bien. Mucha, dices, o sea, y es que bueno, duraba un, un minuto y medio más, creo. Claro, claro eso, precisamente ese fue uno de los temas que más eh, pudimos moldearlo entre todos, ¿no? No a lo mejor en composiciones originales, pero sin estructura le hacía falta un repaso bastante bueno y entre en letras como en estructura lo pues, Y bueno, pues en principio es para poner dentro de nuestras posibilidades el mejor broche, a mejor cierre a un disco, ¿no? Es decir, bueno, so, este nuestro primer disco, eh, no es un tema que demuestre una habilidad exagerada técnicamente y tal, pero bueno, de, bueno podemos hacer un tema de okay, 15 minutos que no resulta aburrido y que sea, que sea entretenido. Pero bueno, sí que es verdad que gente como como Pablo y tal, al principio sí que dudaban y tal de, de, de las posibilidades de éxito de que lo pudiéramos hacer sonar. y ¿eh? Sí, en estudio, a mí, bueno, a mí creo que a todos hicimos esto suena bien, <risa> o por lo a nosotros nos gusta, la otra es que le gusta a la gente, pero... y las colaboraciones también nos sorprendieron muchísimo y creo que estamos muy contentos con la canción. Pensaríamos que no podríamos tocarla en directo nunca, por lo larga que es y por los cambios y historias, pero la hemos tocado, bueno, la... hoy no la tocaremos porque si no se nos va el tiempo, pero siempre que la hemos tocado sin problemas y en los ensayos sale el tirón, no hay problemas la tocáis a menudo en los conciertos. Si tenemos tiempo, sí, porque como se van, es como tocar tres canciones... Necesitamos una, una hora, Desde aquí en el Metal Rising, creo que tenemos 40 45 minutos, y, y claro, sacrificar a mejor otro tema y en, en otra ocasión, y claro, necesitar una, una preparación especial. Quiero pues es decir que aquí mi, mi compañero Álvaro, que el tema, bueno, creo que no habíamos llevado en a ensayar, me parece, antes no, de grabarlo, claro, no claro. era el cacho, Y este concretamente, ni corto ni perezoso, pues no lo, que bueno, no lo que diga. Bueno, no la habíamos tocado nunca, así que el día que tocaba grabarla, aparecí con las partituras en el estudio. Y bueno, y grabando a cachos ahí, de huevo, de huevo, de huevo, bueno, un bueno, grupo de minuto y medio, porque si no... Claro. unos unos 15 grupos de no minuto quince, y medio. Unos <risa> grupos. Se, se, me, se me hizo largo grabarla, no sé qué, un poco, creo que no me la sabía y que me digo inventando, pues al final no quedó mal, ¿no? Mal, ¿no? No, bueno, está. ¿Cómo estáis viendo la reacción de la gente Ante vuestro debut discográfico? Vuelvo a decir lo mismo, yo creo que bien Porque la gente se siente arropada Igual que nosotros nos sentimos arropados Y fuera de Valencia la verdad es que no No, no hemos abarcado mucho, ¿no? por, eso, por desgracia Pero en la comunidad valenciana Se sabe, ¿no? Quien es Silvania y cuando va a Silvania hay fiesta Si hay fiesta pues todos están contentos Nosotros también Y no sé, todo bien Hicimos una primera edición del disco Que es el Digipack Deepak se ha vendido ya todo, se ha acabado, las 500 copias y ahora hemos hecho una segunda edición que por suerte hemos conseguido meter el libreto dentro del dichoso él <risa> -Well, ¿No? Y ya ya lo podemos vender como un, un solo, una sola unidad, ¿no? Entendido. Y nada, bien, bien, la es que, bien. ¿No, ¿Alberto? Mira, la reacción está siendo bastante buena, lo que ha comentado Ángel. 500 copias, bueno, a lo mejor unas, eh, unas 40 regaladas a medios y, y demás y vender pues esas 500 en 9 meses Eh, conforme está la situación actual haciendo haciendoperi metal en, en lo que es el, el, el país y los marcos pues, pues, la verdad es que bueno nos sorprendió y tal y es, siempre es positivo son buens resultados y bueno por cierto también le reafirmó que sí que tenemos una buena tasa de existencia incluso habiendo, habiendo tocado en periodos cortos de tiempo a lo mejor dos meses de, entre concierto y concierto y la verdad es que Así que ha venido un número de personas que nos bueno, han hecho amortizar gastos de sobra y tal, y, y bueno, pues, tenían en un concierto, desde el Pa' Haberse Matado, ¿era eso Álvaro? No. Ah, no, no, en una sala llamada Pa' Haberse Matado tocamos con, con un par de grupos más y tenía un aforo de 250 personas. A partir de ese día el aforo ha aumentado a 280, pues se han dado cuenta que caben 30 personas más. <risa> la, cosa, la cosa va bien voy a comentar que las copias las copias que hemos vendido, que no solo ha sido aquí, o sea, no solo ha sido en España, ni eso, sino que también hemos salido, se han vendido por Asia, bueno, por Japón más que nada, por Sudamérica, pero por toda entera, que no sé qué les ha pasado con nosotros, que <risa> parece que le gustamos. Sí, tiene mucha de, de roca ahí en Latinoamérica, y bueno, creo que, creo que no es algo, no es no, no, nada nuevo. Sí. Bah, dices lo que eres tú, que los, sí, los, los yo. compras, los compras, los mandas al, al Pacífico. Cuando digo que me voy con la orquesta me voy a, a México, a... Oigan, oigan tragarme ese des que yo quiero. A ver... A wey, pinche pendejo. <risa> me pareció re chido su música, esta Rola me pareció. Claro, claro. Finio delante. A poco, poco, claro. Venga, va. <risa> no, eso es... Gente muy... Muy amable y tal, y muy excelentemente de... De... De, de, de, de tras poner eh, sus comentarios escritos y tal, la verdad es que le estamos eternamente agradecidos por, por, por la oportunidad que nos están dando allí. Que con mucho cariño, pues esperemos que podamos seguir gustando ahí. Para la gente que aún nos ha visto en directo, ¿qué nos ofrecéis encima del escenario? ¿Qué es un concierto de Sylvania? Ángel lo explicaría mejor, <ríe> pero yo te lo digo. O sea, tío, si vamos a responder no, en no, valenciano, intentamos, ve, no. intentamos pues yo qué sé, por ejemplo, lo de la versión de Moni abajo que ya en el disco sale, es una cosa pues, que intentamos que no os esperen intentamos siempre hacer alguna versión, porque es una cosa que la gente pues se sabe, porque tus canciones, si tienen el hijo se lo saben, pero si no, siempre una versión ayuda. Y luego pues un poco ambiente festivo si sí se puede, normalmente en Valencia lo hacemos más, porque sabemos que vienen amigos y nos aseguramos. Y para haberse matado en una sala pequeñita, pues hicimos una vez una fiesta, de, era navidad, íbamos con sombreros, llevamos confeti, en fin, era un poco... que igual se no pega con el estilo, pero lo pasamos bien, la gente también, y, y si podemos repetiremos incluso. Y más o menos pues intentamos hacer yo creo que eso, un poco de, de pasarlo bien. El público es amigo, la mayoría de veces va creciendo esta familia, entonces queremos siempre el buen rollo llevarlo, ahí abajo, sobre todo. Y ya que hablamos de directos, ¿recordáis alguna anécdota divertida, alguna cosa curiosa que os haya pasado en el escenario? sí, eh, que en casi todos los conciertos a, a mi compañero, <risa> <risa> compañero Erick Rando, se le rompe alguna cuerda de la guitarra. Sí. Llegamos a tener medio ensayé una canción para entretener a la gente mientras él cambiaba la cuerda. Sí, la llamaba Rompe Cuerdas, era pues como música de circo, pero sí, sí. Después Silvania Rompe Cuerdas es la canción de este. Y a partir de ahora, ¿cuáles son los planes de futuro de Silvania? Pues ahora mismo nos toca empezar a presentar el disco fuera, vamos a ver qué tal nos sale nos sale bueno, económicamente las experiencias y demás. Y bueno, viendo la, un poco la rentabilidad de, de ello, pero sí que es verdad que que, bueno, que podemos intentar decir algo fuera y, y bueno, ver qué tal, qué tal funciona todo. Luego ya pues lo típico, ¿no? más o menos, es el ciclo vital de grupos, ¿no? Entonces, sacar un disco, presentar, tocar, sacar material, grabar otro, tal, y así, bueno, está bien. Claro, sí. Fuera es, fuera de Valencia, tampoco fuera así muy lejos, no, pues a Minglanilla no sirve. Cuenca. <risa> Gracias por la aclaración. <risa> bueno, pues hasta aquí nuestro... Bueno, este ratito que hemos estado con vosotros. Nos queda agradeceros este tiempo que nos habéis dedicado. Muchísimas gracias. Eh, esperamos que os vaya todo muy bien. El disco a nosotros nos ha encantado y el concierto esperamos que sea fantástico y que os veamos muchas veces más. Y nada, nos queda pediros un pequeño favor. El programa se llama Kali Metal. ¿Nos podríais hacer un saludo para nuestros oyentes? Un saludo per aquí alimentar.